Que la toman y que en dos meses la abren. Muy buenos días, Carlos. Un cordial saludo. Efectivamente,、eh, de eso se trata: de que la empresa Transmilenio finalmente acepta recibir esa estación de integración y además acepta ponerla en funcionamiento. Una vez cumplidos algunas obras que tienen que realizar, por ejemplo, la instalación de todo el cableado estructurado para el tema de, la, de los datos. La instalación de torniquetes, unos elementos de seguridad y avisos informativos. Esto les puede llevar a ellos alrededor de un mes. Y otro mes que les va a llevar la implementación de las rutas alimentarias provisionales, para que en dos meses, tal cual lo hemos hablado en las reuniones, se pueda conseguir. Sí, alcalde, la pregunta que yo. Bueno, primero la buena noticia, porque sé que ustedes han venido. Desde que terminaron la obra, que además le hicieron en el cronograma y en el tiempo que les habían exigido hacerla,、eh, que la recibiera la empresa Transmilenio, había sido como complicado algunos temas de aquí y de allá, que bueno, ya son del pasado porque ya se entrega la obra. Pero me llama la atención, alcalde, es un tema que tiene que ver con el director de Transmilenio en Bogotá, que dice que solo falta que usted, como alcalde municipal, saque un decreto para poder hacer El ingreso del sistema integrado de transporte de Bogotá, a Suacha, y así poder empezar a cubrir el tema de alimentación. Ahí me perdí un poquito, y por eso lo estoy llamando. No entiendo el alcance de esa declaración. O sea, un decreto para que ingrese el sistema de alimentación de Bogotá, un, un decreto para que ingrese el sistema integrado de transporte de Bogotá, un decreto para que, alcalde, ahí fue que me perdí un poquitico. Bueno, Carlos, mire, el tema es que hasta el momento lo que existe en Suacha. Es una extensión del sistema masivo de transporte de Bogotá hasta Suacha, por la extensión de la Norte Quito Sur, digamos un apéndice. Ahora, lo que se necesita es un marco legal en el que la Empresa del i l n pueda definir no solamente ese pedacito, ese apéndice que tiene, sino que se extienda, que cubra las rutas alimentadoras y también que desde ya se proyecte el SICP para Suacha. Esa es. Todo lo que nosotros hemos estado buscando en estos años. Lo que pasa es que yo no quiero entrar en conflictos con ninguna empresa. Somos g e n t e del Estado, algunos de carácter privado, otros públicos, pero lo que sí es cierto es que no habíamos percibido como la voluntad. Finalmente, después de que hicimos una publicación en la revista Semana de todos los proyectos de Suacha, Pro Bogotá, esta gran、eh, asociación de industriales, de academia que está pretendiendo por el desarrollo. a r m ó n Integral c o i de la ciudad de Bogotá extiende hacia la región ese concepto de Pro Bogotá para promocionar los entes territoriales. Entonces llegan a Suacha y dicen: o m b r e alcalde, aquí están haciendo cosas muy buenas, permítanos ayudar. la p r i m El primer apoyo que le pedía Pro Bogotá al exministro、eh, Luis Guillermo Plata fue que nos ayudara con Transmilenio para que avanzáramos en este propósito, que no puede ser que el desgaste de este sistema. Para mí, como alcalde, o para nosotros como ciudad. Entonces, logramos una reunión la semana inmediatamente anterior con el doctor París, porque siempre a las reuniones envían a funcionarios diferentes. Entonces, pues no fluyen las cosas. Ahora, con esta reunión con el doctor París, finalmente se, se, se organizó el tema y entendemos que lo que nos dicen es cierto: que tiene que haber un decreto que les faculte a entrar. A pensar no solamente en el sistema masivo, sino en el sistema integral. De esa manera, consideramos que vamos por muy buena, por muy buena dirección a, a conseguir el objetivo que es no solamente la alimentación, sino organizar todo el transporte público de Suacha. Alcalde, este decreto del que habla el doctor París, y que ya lo entiendo, gracias por la explicación porque estaba como yo perdido ahí, ¿este decreto lo podría sacar o lo podía r expedir usted o tiene que pasar por el Consejo Municipal? No, justamente es un decreto, o sea, es e x p e d i c i ó n del despacho. No hay proyecto no de acuerdo una... para hacer decreto. No es acuerdo, no、oh, es ninguna c p a r t o Y de, de hecho, es la misma, el mismo sustento que sucedió en Bogotá. Prueba de ello es que nosotros dijimos: bueno, ¿esto con qué se come? ¿Esto cómo es? Explíquenos también porque son, son nuevos elementos que la ciudad no entiende y que no domina. Para lo cual pedimos nos regalaran copia del decreto de Bogotá. Para hacerle las modificaciones, donde va a quedar contemplado todo lo que la ciudad necesita en ese decreto. Y además, vamos a reconocer como operador de todo, esa, de todo ese sistema a Transmilenio. Transmilenio, por una sencilla razón, porque Transmilenio tiene eh, eh, la operación de, de, de, del sistema masivo, del sistema troncalizado. Y además, tiene el manejo del sistema de、eh, recaudo. Así que es la empresa que por naturaleza tiene que hacerse cargo del tema. Ahora, nos dan el decreto y le pedimos a Pro Bogotá que nos acompañen en el estudio pues, juicioso, que pues eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos haciéndolo para que la próxima semana nos reunamos con técnicos y que nos ayuden a que este documento sea una prenda de garantía para todos. Y pues obviamente la pregunta que no puede faltar: ¿y para cuándo? No, el decreto lo que tenemos que tener. En un mes. Ese es el plazo máximo que nos dimos con las revisiones necesarias. i n c l u s i v e planteamos que el Ministerio de Transporte tiene que estar presente. Este decreto va mucho más allá de lo que cualquier persona se imagine. No es tan elemental, no es tan fácil. De este decreto depende el futuro del transporte del Corredor Suacha-Bogotá, por ejemplo. De este decreto depende cuál va a ser el futuro de las rutas、eh, de las empresas privadas que hacen hoy presencia en el municipio de Suacha. Esto tiene que ser una garantía para todos, repito, y sigo insistiendo. Yo quiero que los operadores de esos sistemas sean los transportadores que hasta el momento han venido trabajando en el municipio de Suacha. Sí, alcalde, o sea que, a ver, si yo lo leo a usted bien y leo bien al doctor París, ¿puede ser que antes de acabar su gobierno tengamos alimentación en Suacha? En marco de esa reunión, me dijo alcalde. Yo tengo 100 buses parqueados. Tengo 100 buses que pueden empezar inmediatamente a prestar el servicio. Hombre, pero qué, qué más felicidad para mí poderlo lograr antes de irme. Se me está yendo el alcalde, a ver. Ahora sí, alcalde. Ahora sí le escucho, alcalde. Le, le repito lo que le dije. Las palabras del doctor París fueron: una vez tengamos el decreto, podemos tomar una decisión inmediata. Tengo 100 carros, 100 articulados y binomios, y bueno, de, de, de varias especificaciones técnicas los tengo parqueados y los puedo poner allá en Suacha. Entonces, la felicidad más grande para mí es que empecemos antes de que yo termine el periodo de gobierno, que yo pueda cerrar ese ciclo de la fase 1. Y para que esto refuerce, para que mis palabras sean reforzadas, lo invito a que e n t r e v i s t e s al exministro Plata, que él ha estado presente en la reunión y puede dar fe de lo que le estoy diciendo. Lo vamos a ubicar. Venga, alcalde,、eh, pero de, deje claridad de algo, creo yo, y es que en ningún momento se está pensando con ese t decreto desplazar al transportador local, al, al empresario local de Suacha. No, no, no, no. Muy al contrario. Lo que queremos es plantear en ese decreto: la, el decreto es de, de, de cumplimiento, de obligatorio cumplimiento, porque termina diciendo públicas y cúmplase. Y entonces se reconoce la empresa y se va a t r a b a j a r en estas líneas. Una de esas líneas es reconocer a los transportadores para que los procesos futuros sean incluidos ellos prioritariamente para la operación, tanto del SITP como de la alimentación. Pues, alcalde, me quedó muy claro. Gracias por la aclaración y esperemos que todo esto funcione. Qué bueno que se esté desenredando este nudo tan complejo que es Transmilenio, pero como siempre lo he dicho, si no lo traíamos, jamás lo hacíamos. Un abrazo, alcalde, que esté muy bien. Muy buen día, gracias. 857 se está desheredando.